Bien, acá estamos con Cintia. Bueno. t r a s c u r r i e n d o una mañana que dicen que va a ser una jornada de mucho calor.、Eh, y queríamos hablar, bueno, como abanderado de la memoria, que sos,、eh, saliste a refrescar la derogación de una ley que daba una pensión a los trabajadores de la cultura y que se cayó hace unos años. Eh, contanos eh, esta inquietud que está bueno volver a poner en agenda. Bueno, la ley que de la que hablamos es la 830. Fue impulsada por la Asociación de Escritores en el año 85, este, con muy buen porvenir, porque al poco tiempo fue sancionada y, y se puso en vigencia. Esa ley establece una pensión graciable para todos aquellos trabajadores de la cultura que,、eh, por alguna circunstancia, no hayan podido acogerse a un plan jubilatorio Como los que conocemos, ¿no? Hay Gente que ha hecho contribuciones superlativas a la cultura regional y nacional y que han contribuido también con su trabajo que la Pampa tenga un perfil muy propio, definido y trascendente en otras regiones del país. De manera que era un reclamo legítimo que afortunadamente los legisladores de aquel entonces, de año 85, Aceptaron y, bueno, y lo pusieron en vigor. En el año 18, por razones presupuestarias, el ministro Franco suspendió los beneficios jubilatorios para estos trabajadores y luego no entró en la consideración de los nuevos presupuestos, creando una situación de inseguridad e injusticia notable. Y la contradicción está l a porque en el mismo lapso el gobierno hace inversiones culturales muy importantes, algunos que contradicen el propio espíritu de a quienes se、eh, honra, n o o es el caso de Edgar Morisoli, que fue uno de los propiciadores, impulsores y respaldadores de esta ley de pensión para los trabajadores en la cultura. Bueno, esa es、eh, la síntesis. de Lo que me animó a escribir unas líneas al respecto, n o Pinky. ¿Qué, digamos, ayer cuando escribiste había comentarios de otros y otras artistas este, en, tu, en tu muro?、Eh, digamos, ¿Qué Digamos, s crees que está pasando en la cultura en, en nuestra provincia? O con la cultura, mejor dicho. Bueno, yo no, no estoy calificado para hacer un examen de. Ay, sí. De situación. Este, pero cuando afloran estas contradicciones este, hay algo que me que me aguijonea y me impulsa a pronunciarme. ¿no? En realidad,、eh, yo saludo la adquisición de la casa de Edgar y Margarita. Este, lo que reniego es de que al mismo tiempo no haya una inversión para los trabajadores de la cultura. Uh -huh. Esa es la cuestión. Este, mientras persistan estas desigualdades, cualquier plan cultural que se precie de tal, l t e n a r á estas h u e c o s ¿Tenés idea del monto que es? Porque,、eh, claro, en ese momento, incluso nos parece como lejano, otra época, pleno macrismo, ajuste, nos v e n d í a n Una, una realidad este, de, de, de la necesidad de recortar gastos de este tipo, pero ¿cuánto se ahorra, entre comillas, la provincia quitando este derecho?、Ah, pero además,、eh, bueno, es una categoría de la provincia, empezó con, creo que en, en el, originalmente era una categoría de 16, se la elevó después un rango mayor. Pero m i r a l o en términos económicos, Juan. ¿Cuánto debiera pagarle a un publicista la provincia、sí. para lograr el grado de expectación, trascendencia, consideración entre otros foros y países este, por una campaña como la que logró, por ejemplo, toda la obra de Juan Carlos Vestreza p é r Sí, sí. ¿No? Que a duras t e n a logró ser uno de los primeros beneficiarios de esta pensión, ¿no? Pero digamos, son millones y millones y millones. La provincia, con el trabajo de los artesanos, el trabajo simbólico y práctico, artesanos, vecedores, s o b e r o s etc., é t e、eh, r、eh, a y su presencia en foros nacionales e internacionales,、eh, ahorra un, una fortuna. ¿Qué? ¿Qué? O sea que está muy bien que contente. c n p a r t e con una categoría de legario provincial. Pinky, gracias por poner el tema、eh, de vuelta en el tapete y, y más vale que lo vamos a seguir. Bueno, les agradezco、eh, el interés. Un abrazo para ustedes. ¿eh?